de su gente, así que, qué bien por ellos, ¿no? Juan, el, el, el Caracas demostró que tuvo la posición, sobre todo en, en la zona de ataque del conjunto chileno, la mayoría, la, la, mayor, la mayor parte del partido. A raíz de esto, ¿cómo se prepara Caracas, cómo puede afrontar Caracas la parte final de, del torneo clausura, luego de, de, de que este mal momento continuar a, a partir de esta derrota también? Sí, sí, tú lo has dicho, pero tenemos que tener la cabeza arriba, sabemos que no estamos jugando un cupo a la Copa Libertadores, queremos quedar lo más arriba posible en acumulado, buscar ese segundo lugar como sea posible, a ver. si la campeón y, y nosotros podemos ir a esta Copa Libertadores directo a la, a la fase de grupos sin tener que pasar por esa por esa fase anterior que nos tocó este año contra Peñarol y fue sumamente momento difícil gracias. No, gracias Juan Guerra, Juan Guerra para Athletic Deportes bueno estas estas fueron la, las impresiones de de tres personas que que estuvieron dentro de la cancha disputando el partido como lo fue casi Luis Carlos Casiano y el, el autor de los dos goles para el conjunto zuliano y bueno desde de, como ya lo habíamos comentado do, dos pilares del conjunto rojo eh, como lo son Angelo Peña y Juan Guerra eh, dando sus impresiones a lo que les había dejado este partido que hubo, donde hubo buen fútbol no o sea dentro de todo hubo muy buen fútbol Caracas supo desplegar un, un buen partido de fútbol pero creo que Juan Juan Guerra fue muy claro Michael al decir que bueno otra vez reciben gol temprano en un partido y cuando buscan salen a buscar el partido este, simplemente dejan los espacios y bueno lo vuelven a castigar eso fue es muy claro en lo que acaba de decir no Anguera? eh gente reconoce que su le planteó buen partido Eh, se planteó bien dentro de la cancha y que el Caracas, que bueno no han dado los resultados y que están tratando a toda costa de evitar, no, lo que es quedar en la tercera posición de la tabla para evitar esa fase previa de Libertadores, hacer es el objetivo que le queda, no, al cuadro de Seferino Bencomo en los tres partidos que le quedan por torneo, bastante sincera me parecieron sus palabras y Bueno, reconociendo por lo, por lo menos a eh, alguien del equipo pues el mérito, en el cuadro de Giuliano que fue el equipo ganador en este caso de hoy por la fecha 15 del torneo clausura con estas declaraciones entonces y con este breve análisis entonces cerramos lo que es lo que es eh, eh, la discusión de lo que fue este partido, Zulia 2 Caracas 0, luego estaremos discutiendo lo que fue uno de los demás resultados de esta fecha 15, muy interesante por ciento. por cierto, de este torneo clausura. Luis Arimendi, y Michael Lloran, somos Atriz Deportes.